El Ministerio de la Producción eh, amplió amplió el plazo para la casa de jabalí con jauría hasta el 30 de septiembre. Eh, sabemos que nuestra provincia, esta actividad, está atravesando un conflicto judicial justamente por el traslado de las jaurías de, de perros. Vamos a conversar unos minutos con Carla Cornelis, presidenta de la Fundación Vida Animal. Muy buenos días, Carla. Buen día, Cintia, para vos, para todos y todas. Carla, eh, ¿qué significa para ustedes esta decisión del gobierno? Bueno, la verdad que eh, personalmente no nos asombra esta posición del gobierno. Eh, quiere demostrar seguramente su su posición y, y demostrar fuerza ante la justicia. Eh, las y los funcionarios generalmente se están atravesados por un, bajo un paradigma antropocéntrico donde... Eh, la naturaleza y todo está al servicio de la humanidad eh, si no hay un cambio de mirada nosotros estamos en contra de todo tipo de, de caza y sobre todo eh, sobre todo con perros no eh, o con cualquier tipo de animal que, que, que lo, lo lleve al maltrato animal uh -huh. pero personalmente no no no nos sorprende estas estas acciones uh -huh. decís que el gobierno con esta decisión intenta mostrar fortaleza en el orden judicial es porque bueno el gobierno este eh, recur, eh, recurrió la sentencia judicial que impedía el traslado de los animales Sí sí sí fue el, antepuso la al, al, al poder ejecutivo está la posibilidad de impedir la casa con perros sí uh -huh, uh -huh. yo creo que es así como es una manera de demostrar poder y no escuchar a, a todos los a, a los grupos de interés que están eh, manifestándose y están eh, demostrando un cambio queriendo un cambio de, de, de paradigma con estas acciones que, que se digamos se, se dicen ser culturales o que tienen una historia, pero hay todo un cambio social también que hay que ponerlo en discusión. Uh -huh. Hace unos días, este y te traslado eh, la, la pregunta de, de, de una oyenta con la que charlábamos eh, por fuera de la radio, pero que es oyenta de la radio y ya ha, ha podido escucharlas a ustedes este plantear su, su posicionamiento. ¿no? Decían, bueno, pero ¿qué pasa con los cotos de casa? Los cotos de casa nadie los ataca porque eh, son una actividad más rentable. ¿Qué mirada tienen ustedes respecto de eso? Por eso digo, eh, eh, siempre la provincia va, eh, digamos, alega eh, extender el tema de, de la caza para el, mantener el equilibrio poblacional de los, de los eh, en este caso, de jabalíes. Uh -huh. eh, nosotros consideramos que debe haber una discusión y dentro de la discusión tienen que estar el tema de los cotos de caza. Por mi actividad profesional laboral eh, recorro muchos campos y veo que, que digamos que hay otras especies que están siendo que son invaso, invasoras o que no son autóctonas y que se están dispersando por la provincia por eh, la negligencia de los cotos de caja y los de los funcionarios de funcionarios y nadie pone la discusión en ese lugar uh -huh. nosotros consideramos que hay que dar discusión en todos los ámbitos con todos los grupos de interés y cada uno de su postura, pero sí, creo que los cotos de casas deberían estar siendo interpelados por eh, por los por el ministerio o por los funcionarios y funcionarias de la provincia. Uh -huh. Carla, ustedes tuvieron oportunidad de hablar con alguien del Ministerio de la Producción? No, nosotros eh, no, no no hablamos con gente del ministerio, eh, en su momento queríamos eh, organizar una reunión eh no solamente que estuviéramos nosotras me parece cuando más eh, voces se escuchen desde distintos lugares eh, construye a, a, a la temática pero no no no logramos eh, reunirnos eh, digamos y pasó en realidad íbamos a gestionar la reunión uh -huh. y no, no no lo hicimos uh -huh. nosotros también porque sabemos del posicionamiento que tiene el ministerio en esta temática pero sí se hicieron algunas presentaciones al gobernador para que no apelaran Sí, sí, nosotros eh conjuntamente a pani eh, fundación vida Animal, eh, hicimos una nota en conjunto que también eh nos avalaban ciento cien eh, ciento organizaciones de todo el país para que no interponga este recurso extraordinario la provincia y y apelar a este fallo bien, bueno, veremos cómo avanza el, el proceso judicial. Te agradecemos esta conversación, Carla. Bueno, muchas gracias, Cintia, por tu tiempo. No, a ustedes por Una estar historia, siempre dispuestas. Sana.